Miguelabot, ¿cómo le va? Bien. Bienvenido. Hola, buen día, pollo. Bien, ¿Eh? acá andamos. Bien, Pedaleando la vida también y sacando y un libro sí. que no es poco en estas épocas. No es poco, no, no, no, es el poeta pobre que de que hablábamos. Nah. <risa> bueno, una nueva posibilidad porque ha sacado disco no, sí. Lo voy contando para porque viste que sí. en Viedma ha llegado gente O sea, nosotros parecemos que el pueblo sigue siendo chico Pero hay mucha gente que va llegando y todo claro. Y quizás no sabe que ha sacado discos, ha hecho presentaciones todo Y ahora esta vez sacas un libro Un libro, sí De la sandanza de Ligüem ¿Por dónde anda Ligüem? Para redondear Y ahora se sí está por viajar ya Se ha estado para viajar, viajar sí. Ligüem nunca está quieto No, nunca está quieto Así que, bien este... Todavía está, ¿eh? Vivo ¿Eh? ¿Cómo matecito? Matecito, ¿Eh? matecito, cómo no Somos uruguayos no somos <ríe> la campeona de además usted. este bien salió salió esta idea de parte de un amigo este, que me empujó para hacerla eh, el señor elvio medioros este así que le dimos para adelante y empezamos a armar todo y bueno acá estamos una compilación digamos de todos los cuentos de la andanzas del igual ¿Es compilación o te ha alguno también? Sí, es una compilación de estos últimos 8 o 10 años este, Una selección, digamos Una antología, digamos Bien Y ya, este... Está linda la impresión tapa me gustó, ¿eh? Está, está buena Y bueno, el diseño de tapa es mío también Ah Le <risa> me mete a todo el tipo Sí, yo le hago todo Está muy bien Este... Eh, a barato costo, <risa> <risa> Qué grande es... Bueno, y, y entonces, ¿es compilación? Aquello que algunos han escuchado tu eh, disco, van a encontrar acá, aparte escrito. No, el, son distintos a los de los Ah, bueno, por ejemplo. Ahí está. Este, porque es una compilación, digamos, de, lo, de los mejorcitos cuentos que, para mi gusto, eh, eh, he hecho en estos años. Y estaba mirando y, y no, no hay ninguno de los... Del CV, porque los civil fueron hechos en una eh, etapa a los dos eh, eh, con cuentos de ese momento y entonces no quise poner este alguno de ahí sino que puse una selección de los distintas era distintos años hay cuentos de todo tipo de amor fantástico sociales de todo este es una mezcla pero siempre con la misma impronta del igual que es Este, mezclar un poco eh, la esperanza con la resignación, este el humor, el sarcasmo, la mirada política, la, la mirada social, eh, eh, todo, todas las esperanzas, todo. Uh -huh. Y eh, Diwen me decías, siempre está en movimiento todo, ¿y está escribiendo actualmente, ah, igual Sí, claro. Sí, Digo claro. por el contexto que debe ser bastante disparador. y Sí, da, da mucho para, para escribir, pero lo que pasa es que si uno va... Eh, yo suelo hacerlo, ¿no? es tan... ¿cómo se podría catalogar? Eh, es tan absurda esta realidad que estamos padeciendo absurda desde la poca altura y, y propiedad de, de, de del sistema político que nos gobierna que da para reírse llorando o para llorar ririéndose eh, es lamentable pero bueno, es lo que somos realmente eh, Y hay que comprender eso. Eh, gran parte de la sociedad eh, eh, es, es, es así. No. Este, mal que, así. Mal que nos pese, claro. este eh, Si de otra forma no estarían este, en el poder esta gente. Quiere decir que algo nos representa. Algo de eso somos también. Somos individualistas, no miramos por el otro, somos materialistas. Bueno, eh, son un montón de cosas que que nos están diciendo algo como sociedad, más que los medios de comunicación han, han hecho todo lo... El Poder Económico ha hecho todo a través de los medios de comunicación para que esta gente esté acá arriba, pero eh, si nosotros como personas no nos dimos cuenta es porque algo de esto nos representa, ¿no? ¿A, a todos o a, o a buena parte de ellos? Miguel, y vas a estar presentando este libro, para aquellos que están escuchando vamos a contarle dónde es la cita, esta primera presentación del libro que acaba de sacar, ¿O ¿se cuenta qué tiene? 10 días, el otro día pasaste acá contándome... Y Una semana se... tiene, Mirá, ¿viste? Una semana, Acabo de sacar está fresquito el libro todavía que acá, y Lo toqué estaba calentito el libro todavía Sí, sí, está fresquito <risa> este, Lo presento eh, con dos amigos más, eh, uno de ellos eh, que siempre estuvo acompañando a las hermanas de Ligüen que es La Negra Palma, la calidad ah, Negra sí, Palma, cantando Y el eléctrico le decimos a nuestro amigo Javier, este... bueno, no me acuerdo porque, ni el apellido. Ya. Porque le decís sí, el eléctrico, el, porque el si se queda con los sobrenombres, muchas veces ¿Cómo te llamaba vos? Ah, Pollo. Un que también halle eh, cosas de otros, eh, con mucho humor, mucha onda este y vamos a presentarlo el viernes este que viene al viernes 7 a las 20 horas en mitre 199 casa mitre se autodenomina es una casa particular de esas antiguas de patagones, en patagones no, es. linda casa Eh, linda casa, caserón, digo, lindo lugar. No lo conozco todavía, no no fui ah, todavía mira. a verlo, pero la la propietaria es una chica joven, muy mucha onda y le gusta hacer estas cosas ahí, así que vamos a vamos a hacer. Hicimos por todos lados, hicimos en Teatro Leguera, en otros teatros, en bares, en en, en muchos en el centro cultural. Y esta vez vamos a hacerlo en, en este lugar, que parece muy lindo, muy piola, y, y hay muy, muy buena onda de la gente. Bien. Va a ser entonces este viernes a las 7 de la tarde, música... A las 8, a, a, a las, las 20. A, a las 20, perdón, ven a las 7, me quedo con lo de las 7. Sí. Y a las 20 horas, música, y va a estar leyendo algunos textos, sí. ¿esa es la idea? Sí, sí, esa es la idea. Voy a leer 4, cinco cuentos. Y ahí no. el que quiera también podrá comprar el libro. Sí, por supuesto, estará a la venta. Así este, cumplimos con los compromisos eh, empresariales. ¿Y, ¿Y hay algún costo en la presentación? No, es una presentación. No, bien, no, no, ¿verdad? es libre y gratuito. Es libre y gratuito. Este, así que invitamos a todos los que, que gusten este, a escuchar un poco de literatura con un poco de música. Bien. ¿Y ya tenés lugar donde va a quedar el libro? Para aquellos que están escuchando no pueden la presentación y por ahí quieren sí llegar al libro de las andanzas de Iguén, los cuentos de las andanzas. No Todavía sé si no. va a llegar. Eh, porque hice Hay una, una corta. edición de 50 ejemplares. Ajá. Y como viene la mano, me parece que lo voy a vender todo antes de irme. Vamos. Y además he vendido en otros lugares. Eh, yo he estado viviendo en otros lugares. Primero, soy uruguayo. Eh, eh, en Uruguay vendí unos 6, 7 libros. Después vendí en Rosario. Eh, vendí en Córdoba 3 libros. Vendí en Cipolletti. Y vendí en El Bolsón. Bien, un libro se está moviéndose, 10 día. días que está y... Sí, sale, sí, lo, lo sí, pero nada, bueno, lo, lo bueno, la ventaja de tener amigos es que están amigos por todos lados y y, y quieren el libro y bueno, este así que ya envié dos y ahora cuando esté en Buenos Aires envío para el norte y después llevo a Uruguay, así que bueno, acá ya he vendido, por supuesto, este... Pero bueno, vamos a tener para, para presentar ahí en, en la presentación, o sea, libros para el que quiera. Volvés a tu tierra eh, un ratito, un ratito eh, como hiciste, sí. y, como estabas haciendo últimamente, un par sí, de años sí. por allá, un año por acá, sí. lo que ibas dando. Yo le cuento a la audiencia, eh, cuando en el 2015, en noviembre, vi cómo venía la mano, eh, con la esperanza, que, desesperanza que había en el sentido de lo político, me fui, antes que ya sabía que, que lo que iba a pasar, y bueno, eh, estuve dos años en Uruguay bien, trabajando bien, este, voy con laburo ahora, así que, uh -huh. este y cometí el error de dejarme vencer por lo sentimental, y me volví, bueno porque pero... extrañaba Viedma, extrañaba el lugar donde viví los últimos 15 años, Y bueno, le voy a seguir extrañando ahora que me voy Pero bueno, eh, la, lamentablemente acá la estoy pasando más está, o menos Así que este, vamos a comer un rato y, <risa> y después volvemos <risa> está muy bien, está muy este, bien. Siempre, siempre con esa intención de, de volver Mi tierra es mi tierra, pero este lugar lo amo Como no, no amo a otro en, en, en Argentina eh, Es por los afectos ni sí, por los afectar claro. No, no por otra cosa Acá me han tratado muy bien Y, y yo soy más o menos agradecido Así que nah, eh, no compartir bien. este con esta gente Que tiene una ciudad que tiene sus pros y sus contras Como toda ciudad Como toda ciudad ah, vale. Pero acá un, se respira una paz y otra otra vida Que en otros lugares Por lo menos en la grande ciudad Todavía hay oxígeno acá. Todavía, hay, <risa> todavía hay la, la, la, est la estrechez de, de los amigos Y y el caminar y saludar, encontrarse con gente cosas que en otras ciudades ya se, se va perdiendo ¿no? en un pueblo chico que todavía conserva esas cosas lindas de pueblo chico y otras cosas que de pueblo chico que no... pero bueno, pero por lo general es, es lo comercial lo que lo que <risa> falta acá pero el, el, la cuestión humana está, está, está. Oh, bueno. Miguel Agud vino acá y a contarnos que va a estar este viernes presentando el libro en casa Mitre, Mitre 199 ...el libro La santanza de Ligüen... Eh, ...y que nos va a, a llevar con los cuentos... ...como lo hace siempre... ...insisto, aquellos que conocieron los discos y demás... ...¿te quedó algún disco no? ...ya también se vendió todo... ...sí, ¿no? sí, tengo... ...ah, mirá... Sí, voy voy a, a ...algún disco va a haber ahí para... ...en la pescita va a haber, sí... ...mirá, para aquellos que vayan... ...es más, también. el libro va a... ...le regalo un disco... ...ah, buenísimo... ...sí, mirá. sí, sí, ...así que... Gentileza. ...atenti, eh, para los que quieran... ...llegarse al ejemplar del nuevo libro de Miguel... ...este día viernes de la presentación... Y seguramente si lo buscan por Facebook también pueden encontrar y pedirle en todo caso que no puedan ir. Miguel, gracias por venir y por esperar ahí un ratito. No, gracias a ustedes por, por la nota.